Qué bonitos tres puntos, ¿no? Pues sí. Trabajados, luchados… Da gusto acabar el fin de semana, sí. Sí, ¿verdad? No sé yo si empezarán ya a cambiar los partidos, ¿eh? Aunque después del otro día del Morey… No, pero ya no tiene nada que ver que perdiésemos contra el Morey por jugar a las 12, pero sí que es verdad que para mí y para la mayoría del equipo se siente más a gusto jugando sábado por la tarde. estamos sí. más a la dinámica… Sí. Tu, está, tu cuerpo está acostumbrado a entrenar por la tarde, por la mañana estamos acostumbrados a trabajar y quieras uno el cuerpo, eso lo nota. ¿Cómo estás, José Dara? Pues muy bien. Pese al tobillo, estupendamente. Sí, me sí, trascazo, ¿eh? Pues sí. Oye, el partido empieza muy bien. Bueno, el Granoliers empezó a mostrar sus armas. Es decir, el equipo sale y juega muy bien. La verdad es que el Granoliers es un equipo que juega fútbol. Yo ahí me doy cuenta de que el Sanfri va a estar cómodo en el partido porque contra equipos que juegan, el Sanfri juega. Bueno, ahora sí que es verdad que poco a poco los equipos nos van teniendo más respeto y solo hay que ver la predisposición que tuvo ayer el Granoliers. Que estuvo Cano en una isla solo arriba y bueno, mantuvimos la pelota, nos pusimos por delante pronto en el minuto 10 con gol de Toro y bueno, luego ya fue todo de cara gol de Adrián y es lo que venía hablando contigo antes. En la segunda parte no es que subliésemos relajados pero el subconsciente pues te juega una mala pasada y ellos se vienen arriba con Cano y Baulib y quieras o no la segunda jugada si es cuando nos marcan el gol este de Didi de otra galaxia, como dices tú. Con bueno, el corazón en corazón, porque sí, sí, no sí. voy a negar, no, porque no. se ve todo el mundo. Eh, ¿El equipo con 2-0 está cómodo o piensa en fantasmas? Yo creo es un equipo que, que piensa mucho en fantasmas. No es que pensemos en fantasmas, pero es, es lo que te digo, el subconsciente no este te pasa malas jugadas Y después de lo de Morey, Gabá, que... Pues ¿Cuándo aprenderemos no? a olvidarnos de esto, José? ¿eh? No partido... es cuestión de olvidarte o no, pero es cuestión de que estas cosas pues no te pasen Para ya de cara a los próximos partidos, pues ese subconsciente pues te lo vayas eliminando, quieras o no eh, Pequeños errores que se cometieron ayer no acabaron en gol, importante también Pues sí esta tercera división en primera catalana te lo tenían que generar más, pero aquí en tercera división le das una pelota al extremo, te hace una bicicleta hacia adentro, te lo metes en las cuadras, el equipo se encierra y se acaba el partido. Tres puntos para ellos y, quieras o no, la tercera división tienes que tener mucho cuidado con los errores atrás. He narrado muchos partidos de tercera división, he narrado muchos partidos, por eso estoy viendo ahora el horario, es el sábado el domingo a las 5 ¿eh? Domingo a las cinco. O sí sea, que a las cuatro media por Radio San Feliu. Ya tenemos con el micrófono por ahí. He narrado muchísimos partidos, de verdad, y he visto errores más graves que los vuestros en un partido de fútbol que no acaban en gol. ¿Por qué en ciertos partidos de esta temporada nos se ha castigado tanto? O es sea, El fútbol, el destino… El fútbol este que es, es tan injusto que el fútbol 2 y 2 no son 4 nunca en la vida. Por eso que puedes generar 20 ocasiones de gol y marcar un gol como que en un partido te genera el equipo contrario una ocasión y te marca dos goles. Es así el fútbol y así... Por eso no gusta tanto, porque no sabes lo que te puede deparar. Sigue, sí, sigue hablando, que voy a beber agua. <ríe> y eso, pues lo que estamos hablando. Ay, que quedas eh. o no a la tercera división <ríe> y bueno, y cuando vas subiendo más en categoría, pues los errores pues pasan más factura. Uh -huh. Hablábamos antes de, del vestuario, que obviamente está está muy bien. Eh, es difícil también esta temporada, ¿eh? yo creo que, yo estoy viendo los entrenos, además... ...una temporada donde el grupo está muy contacto... ...la plantilla es corta... ...sí que es cierto que, que se están viniendo refuerzos... ...que ya el, tanto la directiva como el cuerpo técnico... está buscando, van se va a fichar por fichar... ...sois los que sois... ...se ha conseguido una armonía muy buena en el vestuario... ...una armonía muy buena en el trabajo... ...no era fácil encaminar a este equipo... ...después de las cinco primeras jornadas... ...donde el equipo lo intentaba... ...y veía que algo faltaba... ...y en vez de agachar la cabeza... ¿Qué pasa, Josearra? ¿Qué qué es lo que Bueno, lo que faltaba que era eso no es lo que estamos hablando, el fútbol consiste en marcar goles y si no marca goles, pues por muy bien que juegue, los resultados están ahí. Y lo, pues los cinco primeros partidos que era eso no, pues generaban no marcabas y el problema era el gol. Claro, no, yo amo de los goles, mmm, Josearra, permítame que siempre soy sincero y os quiero mucho y eso nunca se va a querer. Eran las sensaciones que se me demostraban. Bueno, contra el primer partido de Liga en Manjou, yo tuve buenas sensaciones. Luego en Sabadell sí que es verdad que se adelantan, se ponen 2-0 y en un campo complicado luego en Asco hace buen partido, no consigue ganar y por eso te digo que yo sinceramente y llevo ocho años, siete años perdón aquí en el San Feliu y creo que es el año que mejor equipo tengo y qué mejor sensaciones me da este equipo en los entrenos y en los partidos. Llevamos cinco partidos, seis partidos que tú ves el partido desde fuera y dices, hostia, pues los chavales no lo hacen mal. Pero eso es lo que estamos hablando, que por muy bien que lo hagas y si luego atrás cometes un error, no te sirve nada. Esa es la tranquilidad que tengo yo ahora, que se pueden perder partidos, porque esto es un deporte, pero las sensaciones del equipo son diferentes, está dejando buenas sensaciones. Si hubiese perdido sí, el es que... Júpiter, me da igual, porque dices, igual, si no entraron, no entraron en otro día. En Morey, todo y perder, el equipo llegó, no no materializó. Pero sí que es cierto que, que ese partido, yo iba, yo iba a por el 6 de 6... Estos dos partidos en casa, primero, por, por, por mi pasión por el San Feliu, no lo voy a negar nunca, mi pasión por los equipos de San Feliu es infinitamente superior a cualquier otro deporte y a cualquier otro equipo, sea Madrid, Barça o sea lo que sea, exceptuando a lo mejor la selección española que, que se lleva adentro, eh, pero era por las sensaciones, es decir, es que el equipo... Tiene que conseguir ese 6, 6 por lo que han demostrado, por lo que están jugando, por lo que han demostrado hasta ahora. O sea, no era fácil ganar el campo del Júpiter, se ganó en casa contra el es decir, el equipo iba a por, el, a por las cuatro victorias consecutivas. Sí, es que de hecho, lo... de estos últimos tres partidos se han ganado cuatro y se pierde. Quizás el, el menos inesperado, ¿no? Eso bueno, el menos de cómo... inesperado para una persona para mí, que eh, vea la clasificación y diga, pues… No, y también por lo que demostró el Morey. No, el, el, el, el, el, mucho, no, no te demuestra mucho. nada, pero lo que te estamos hablando. ¿Cuántas veces…? A ver, el Morey chuta a puerta, tuvo sus ocasiones, pero tampoco es un equipo que te generase y tuviese la posesión, pero es un equipo que necesitaba los puntos como el comer. Sí, ellos mismos cuando marcaron el segundo gol diciendo lo que es el fútbol. Para que veas que… Hacen su partido, marcan un gol, se vienen atrás y... Complicado, complicado. Tarraza, domingo, ¿qué firmas? ¿Otra vez domingo y otra vez por la tarde? Pues otra vez a ganar. 1-3. ¿Firmamos? Bueno, me da igual. Ha a ganar. 1-3. Ayer debuta Pera, entre comillas, eh, después de muchos partidos. Yo lo veo genial. Sí, sí, muy buenas sensaciones. Seguridad, hablando del equipo y lo importante que pese a que no haya jugado mucho el equipo confía en él, bueno, es uno de los capitanes sí. La verdad es que se van rotando muchos jugadores, hay otro Mata yo considero que Mata a lo mejor también debería tener alguna oportunidad más de, de las que tiene pero claro, es que bueno, tampoco es hay que tocar que... lo que funciona y claro, y claro es que todos ahora... son tópicos Y que, bueno, es un jugador joven, el segundo año sube a Amater y es un jugador que aporta, en los entrenos aporta Y cuando sale al campo, bueno, solo hay que verlo, que mucha gente pues lo está deseando que salga al terreno del juego uh -huh. Quieras o no, el gol que te da... Contra, ¿Quién fue? ¿Vilafranca fue de cabeza? El empate a dos, sí, contra Vilafranca, no, Vilafranca perdimos si no Vila... ¿Fue contra... el empate a dos contra el Gabá? Sí, Con... sí empate a dos contra Gabá, perdón a... Pues contra... quieras o no, pues eso a, a Mata pues que la zona es un chute para él de adrenalina para seguir compitiendo y ganarse un puesto como lo está haciendo. Nadie sí. baja los brazos por mucho que el entrenador no cuente con él y así que trabajando, que no queda es otra. Es que mira quién sale del banquillo ayer, si no me equivoco, Quiles, Kiles y venía Manol. Siendo de los mejores estas últimas jornadas y Manol que lo estaba Ahí entra Pera y Pera y Ortiz hacen buena pareja, José volverá a su posición. Bueno, es que... O te quedas donde estás, que estás muy bien también. ¿Qué hacemos? A veces cara no para sobre la pieza. Eso el jefe que manda, Andrés. Yo creo que una de las cosas importantes es el respeto de las lesiones, ¿no? Yo creo que este bloque también se está metiendo por eso, ¿no? Valdo se ha recuperado y no contamos con nadie… Bueno, o sea, ¿no? es que no hay ningún jugador importantísimo, importantísimo e imprescindible, pero sí que es verdad que a nivel de lesiones… creo sí, que que te dé la mala suerte de un fin de semana, bueno, este fin de semana habrá resfriado, eh, eh, Ortiz tampoco podía jugar, con lo cual, uf, todas estas pequeñas cosas que dices, hombre, sí es cierto que que, que todos que siempre hay una pieza de recambio, pero a lo mejor nos quedamos con esas dos piezas de algún sitio. Sí, claro, a lo mejor puede ser que falte un día Immanuel y Bolaños y... y falte Tena también y nos tengamos que estar en cuadro y tenga el cuartor ahí de pivote, pero bueno, que tampoco es una cosa que… No te demasiado. También bien, hay gracias. jugadores en juvenil que te pueden dar ¿Qué? la talla y tanto. Guille a mí me es un jugador que a mí me encanta. Juega en medio campo, luego Guille era una oportunidad, sí. no es un jugador que me gusta mucho, la verdad. Que no lo dude, pero bueno, es que el equipo está bien, ¿eh? O sea, yo creo que se ha encontrado, lo único es eso, yo creo que falta incorporar a alguien más que nada por, por eso, por lo de las piezas para que por lo de las lesiones, por complementar alguna posición, lo Sí, para... lo que hablábamos antes. Si recuperamos al mejor Pera con Ortiz ahí atrás, ¿te gustaría volver a...? Pues claro, ¿eh? si te ponemos adelante, ¿quién quito? A mí como si juego de portero. A mí lo que me importa <risa> es jugar y da igual lo que sea. De lateral, de portero, delantero. Donde no, él confía en mí y donde él crea oportuno, pues allí jugaré. ¿eh? Pero sí que es verdad que ahora es que es una posición que es muy diferente. Jugar de central, jugar de pivote, pero bueno, donde tenga más continuidad, pues donde ahora el central pues me encuentro muy a gusto, la verdad. Uh -huh. Victoria importantísima, nos saca de esa zona baja, todo está muy apretado. ¿Cómo estás viendo esta clasificación? Porque es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, a ver, si la abuela, tú vayas a ruedas, todo eso, pero los dos puntos demás no. Y el partido de Morey son cinco puntos más, son 23. Es que claro, con 23 te plantas a, a, a, ni a un partido de, de, de, de, de, de playoff. Es decir, ganas dos, te vas arriba, pero pierdes dos y te vas abajo. Con y lo cual, hoyo, esta perdón. presión añadida... Tiene que ser buena, ¿no? El hecho de que el equipo sabe que no puede bajar los brazos, vamos. Ni un segundo de, de relajación. Ni un segundo, ni un segundo. Si aquí tengo la clasificación delante y si es que empatas esta semana ya tal vez te puedas meter en descenso. Y ganas dos partidos, lo que hablamos Te metes arriba, pero bueno. La clasificación es lo de menos ahora y a seguir trabajando y partido a partido como dice el Cholo Simeone, <risa> un típico. Cholo y Andrés, creo. Eh, y los cuatro primeros son los que tienen que estar júpiter la revelación junto con gran Arias, son dos equipos que, que suben bueno es que queda mucha temporada y equipos como vilafranca figueras san andreu Tienen un equipazo si es que es lo que te estamos... mucha irregularidad no es decir ver que el cuarto independientemente del nombre ya lleva cuatro derrotas montañeta montañeza lleva seis Europa lleva siete empates y cinco, cinco de, derrotas. Es decir, segundo clasificado, que lleva tres derrotas ya. O sea, es, es todo, no sé cómo... Sí, está darle, muy evaluada ¿no? la tercera o sea, división. O sois hoy muy en... buenos o sois todos muy malos. Sí, yo creo que todos somos muy malos. En <risa> este caso, todos somos muy malos. No, no, pero aquí nadie va a regalar nada. Yo la verdad es que pensaba a principio de temporada que iba a ser todo mucho más diferente. que, que Yo o sea, también, si o sea, te soy sincero, sí. me esperaba ¿Te una... Porque pensaba que, que el movimiento de dinero que se empezaba a ver iba a dilucidar mucho la clasificación, pero está demostrándose que el dinero aquí no, no la felicidad. No hace la felicidad para nada y sobre todo el buen trabajo del cuerpo técnico, con Luis, mi hijo, José y Andrés, quieras o no, con lo que tienen, que no es poco, pues mira lo que están haciendo y esto no ha hecho nada más que empezar. Oye, el pesadito que a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, es un delantero Oye, está? que está te está toca madre, las pelotas ¿Qué, qué, qué, qué, qué Está fino, está fino ¡Qué bronca leche! ¡Aquí ¿eh? tenía barriga! ¿Qué pasa, está Cano? Fino. Se rió, pero de verdad que tenía barriga! Y no tiene... A mí me gustó mucho Sí, es un delantero de los de ahora de Que le gusta salir de zona Jugárselo uno contra uno Y luego cuando tienen la que tienen Pues la materializa Ayer no la no pudo marcar gol Pero bueno, tuvo dos y una pinchó la pelota, creo yo Que le pegó en la cueva de la cruceta ¡Uf! Me recordó mucho al algo de hacer daño del año pasado. No sé qué gol te recordó. Lo único que yo sé es que estaba yo detrás. Estaba con Torre García Bernardo y los dos dijimos ¡uh! Sí, sí. Y luego las dos indirectas buscarlo, que, tuvieran, eh? que tuvieron. Es lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, hubo un error defensivo, un despeje que fue para atrás. Y las dos sesiones, plancha o sesión. La primera fue una plancha. plancha y la segunda una sesión. Una sesión. Bueno... Que en otros partidos nos costaban cuatro goles y ayer no nos costó ninguno. Por eso, que se pone de cara el partido y quieras o no, pues estas pequeñas cosas que antes te perjudicaban, pues ahora quieras o no se pone de cara y te ayudan. Uh -huh. ¿Qué tal el infantil? Bueno, eh, eh, es mira. un equipo complicado que acaba de salir de <risa> fútbol 7 a fútbol 11 y quieras o no, a trabajar, a trabajar y a trabajar. No ¿Ya pasan las crónicas para la prensa? No las paso. No las paso. Pues... Mi padre contra el Marianao fue, contra la Peña Recreativa fue y, bueno, lo va siguiendo por Twitter. Bueno, te digo porque aquí está, conozco al chico de prensa de San Felibén y os va a empezar a tocar el bolsillo, como no <risas> paséis las crónicas, ¿eh? Lo tenéis, a... lo tenéis enfadado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí. Ya hablaremos con el para que no se enfade <risas> tanto. Lo que decíamos, próximo domingo, a partir de las cuatro media, Sintonía de San Felibén, 5 contra el Terrassa, un en San Felibén, que yo creo que está haciendo los deberes y muy bien y que todo va en marcha y que nadie se va a relajar y que el equipo va a ir viento en popa con un José Ra espectacular en sus mejores momentos que al final te vamos a tener que poner cláusula. ¿eh? Bueno, eso de la cláusula queda muy de profesional y no es el caso. Creo. Cláusula suelo, ¿no? <risa> José Ra, muchísimas gracias. Eh, gracias por repasar la autoridad del San con nosotros. Yo creo que ha dejado... Las sensaciones que tiene el equipo sobre el campo, ¿no? Muy buenas, es decir, hay tranquilidad y sobre todo trabajo, trabajo, trabajo. Aunque hoy me he encontrado con una sorpresa agradable, que es que descansáis, que también va bien, ¿no? Tanto fútbol. Bueno, a mí la verdad es que me gusta entrenar, no es ah, una cosa que… bueno, pues que... nada, ahora llamo a Mister y que os convoque. No, porque también los lunes es un, es un entreno más de recuperación y quieras o no, pues… Es que te en lo que te he dicho antes, es que es una familia, llegas al vestuario y ríes con uno, ríes con otro, pero eso sí, cuando sales al campo a a trabajar, a trabajar y a trabajar. Eh, Eric da hace muchas risas. Erick, pues, es uno de mis mejores amigos porque es vecino mío, es de allí de Samboy, lo conozco hace mucho tiempo y sí, es de los más graciosillos del equipo, hay que decirlo, con Maldo. Yo quiero 11 Ericks en, en mi equipo. Y yo también, 11 gladiadores como él. Es increíble, en, la, en las carreras que se mete, en el, y el minuto 89 ayer la, la, la carrera, sí, sí. la verdad es que muy bien. Pues nada, que todo siga muy bien, nos ha gustado ver la visión del vestuario y queda poco para Navidad y entre todos a ver si hacemos unas Navidades dulces… Y que será solo fruto del trabajo, del esfuerzo Y que esta temporada sumamos todos Y por cierto, ayer sentiment muy bien también ¿no? decir, Han comprado un megáfono muy grande ¿no? ¿Se sí, escuché, mal, ¿no? escuché que el chique le tuvo que decir Que no podían poner la sirena Que el árbitro se quejó o ¿Sí? No sé qué. sí, sí que es verdad Pero bueno, se, se agradece que la grada Se escuche porque es eso Que estamos 2-1 Las dos faltas está indirecta La afición se escuchó, sentiment inmortal Muchas gracias por todo Pues muchísima suerte en el futuro, José Rejo. Muchas gracias, Joaquín. Y en